Y este uno es para llevarle tranquilidad a la población bueno, y avisarle que también nosotros a través de desde el municipio y de la este del comité de infecciosas nos reunimos periódicamente y vamos evaluando la situación este ya habíamos salido la semana pasada este recordando cuál, cuáles son las pautas con respecto a todos los problemas respiratorios lo que notamos en esta última semana es que notamos un aumento. en lo que es en, este en los problemas respiratorios sobre todo en las bronquiolitis que es una afección que afecta sobre todo a los chiquitos menores de dos años eh, y vemos que de unas en las dos últimas semanas este hubo un, un aumento pasamos de 45 casos notificados a 76 casos notificados Aclarando que la noticia es eh, casi. casi el doble, pero recordándole que estos son todos los casos. Este, cuando hablamos de casos son los del partido. O sea, acá tenemos los datos que son de atención primaria, del hospital, y del sector privado también. Comparativamente con el con el año 2009 estamos por debajo uh -huh. que en el año 2009 cuando fue lo de el lo pico, de la pandemia, claro. el pico grandote. O sea, estamos muy por debajo. pero comparativamente vemos estamos viendo que tenemos un aumento entonces bueno este un poco llevar otra vez las pautas a la, a la población de los cuidados que tiene de los cuidados que tienen que tener con respecto a este tipo de enfermedad y recordándole también que todavía nos queda todavía nos este vamos pensando que lo que nos pasa nos falta todavía parte de junio y de julio ¿eh? Eh, así que bueno poner este hincapié darle prioridad e importancia para que se acerquen sobre todo los que están los chiquitos con problemas respiratorios para realizar la consulta o los accidentados tratar de eh, la gente que es para control de niño sano control de salud este tratar de tratar de evitarlos momentáneamente por ahora para evitar este el hacinamiento o este que se puedan contagiar entre un chiquito y otro uh -huh. lo que seguimos haciendo hincapié es en vacunación uh -huh. en ¿eh? vacunación sí o sea que van a disminuir un poco las, las consultas con respecto a lo que es el control niño sano pero lo que es vacunación lo tenemos que seguir manteniendo porque eso también es importante o sea, este, todos los puestos de vacunación tanto del hospital el banco de leche y las unidades empleadas también siguen funcionando, se pueden acercar a cualquier lado a vacunarlos dentro de las que son del calendario y recordarles cuáles son este, las pautas y los cuidados este, con respecto a, a los chiquitos eh, sobre todo mantener la lactancia materna que es muy importante, este sobre todo absoluto hasta, hasta los seis meses y hasta los más grandecitos también, porque no es solamente alimento que le pasa a la mamá, sino que también está pasando defensas la mamá y previene una serie de este de infecciones, ¿eh? le pasa inmunidad y le pasa defensa aparte parte de alimentos, así que es importante lo de la lactancia materna a los chiquitos, evitar los hacinamientos en la casa, el lavado de manos con agua y con jabón cada vez que van a trabajar o van a, este, a estar con alguno de los chiquitos, Eh, también se ha comprobado que en los lugares donde hay chiquitos que no haya gente fumadora porque serían los fumadores pasivos y eso favorece también que los chiquitos hagan broncoespasmos o chichidos. eh también en lo que es la, la ventilación en, en los lugares y este, aparte de la vacunación de los chicos de acuerdo a la edad que le corresponde recordarle también la vacunación antigripal, por eso también está indicado en las mamás cuando están embarazadas la vacunación, las que todavía no se han vacunado con la vacuna antigripal, no solamente es para ellos, sino que también al estar vacunadas, ellas le pasan a través de la placenta, también le pasan defensas a los chiquitos. Y las mamás que tienen chiquitos menores de 6 meses, también la vacunación de ellas, también para evitarles las defensas a través de la lactancia y también si ellas no se enferman, no van a enfermar al chiquito. ¿eh? Y bueno, todos los demás, todos los demás los chiquitos de 6 meses a doce añitos que entra dentro del calendario de las vacunas obligatorias que también la tienen que recibir, que son dos dosis. Este, recordando que la segunda dosis la tienen que recibir después este de 4 semanas de la de la primera. Los de 25 a 64 años, todos los que tengan factores de riesgo, diabéticos, chiquitos este prematuros o eh, con bajo peso al nacer, o renales que tienen también indicaciones y los mayores de 65 de 65 años, que también tiene que recibir la vacuna. Y, eh, bueno, fundamentalmente esas son, son las pautas. Y este que la mamá preste atención, sobre todo si el chiquito, nota, los más chiquititos, los síntomas precoces pueden ser fiebre, que pueden tenerlo o no, rechazo a la alimentación o a la teta este, o a la mamadera, lo que se llama aleteo, como que las, las, los, este, las partes de, de la naricita, como las que empieza a mover, que no puede respirar, el tiraje que como que se le hunden los pechitos entre las costillitas que no puede respirar o las sibilancias eh, o que cambia de coloración con cualquiera de esos síntomas la consulta precoz eh, para bueno para hacer un tratamiento oportuno y evitar complicaciones más grandes Bien, ¿y qué consecuencias puede tener eh, la, la bronquitis y La bronquitis es una afección que afecta las vías respiratorias este, inferiores entonces Este, son, son cuadros este, virales, el más común que afecta a los chiquitos es el sincial respiratorio y lo que hace es una obstrucción, entonces los chiquitos empiezan con que no pueden respirar y llevan a un, a un agotamiento, si los chiquitos no son atendidos este, oportunamente y, o precozmente esos chiquitos se, se, agot, se agotan respiratoriamente y bueno, eso le trae eh, como que no se pueden alimentar este, se, eh, trae una serie de complicaciones y aparte los cuadros virales predisponen para que se puedan este, complicar con otro tipo de infecciones este, bacterianas también uh -huh, uh -huh. Eh, eh, la situación en el hospital en materia de la cantidad de gente que están recibiendo es normal eh, pues, lo, digamos es, es... lo que lo que vimos este, eh, no está sobrepasado el servicio todavía lo que sí se ha visto que hay un aumento de de consultas este, que se han acercado al al hospital en las unidades sanitarias también hubo un aumento Este pero este lo, lo importante es cuando hay problemas respiratorios darle prioridad a estos chiquitos para ser atendidos y evitar también que estén en el mismo lugar los chiquitos con problemas respiratorios con los que por ahí no tienen problemas respiratorios que tienen problemas menores por eso la importancia de tratar este de evitar este los controleños sanos bueno que serían los chiquitos que serían para control de peso y cómo están momentánea por ahora momentáneamente por ahora darle prioridad a los chiquitos este que estarían con problemas respiratorios o los accidentados. Bien, el tratamiento cómo es? El, el tratamiento, la tensión, este, digamos, ¿eh? Eh, sí, no, la atención, la este, bueno, tienen que valorarlo de acuerdo a las características donde están, este, con, este, nebulizaciones o con una serie de medicamentos que se les va a dar para mejorar la parte respiratoria. ¿eh? La alimentación que se hace, muchas veces que no puede tomar todos juntos, se le hace más, fra este, fraccionada. Después, de acuerdo a la verdad, ver los distintos medicamentos que se le tienen que agregar o a veces, si es necesario, a veces tiene que ir a la internación. Pero bueno, tratemos de, de evitar con la consulta precoz y con las medidas y con los cuidados, evitar tener que llegar a la, a la internación y, las, y a las formas más graves.